Me hiciste quedar, me hiciste poner contento, me hiciste quedar y me enganchaste para la nota. Vos te ibas, vos c o n t a b t e a la gente que vos te ibas. Yo estaba saliendo de kinesiología, me iba y me tiraste dos piropos y yo volví para agradecerte y ahí me enganchaste. Ya, <risa> y yo calculé la hora, dije, ya está, ya tengo a l e r otra vez. ¿Cómo andas? Bien, muy bien. Muy bueno, bien. salías de kinesiología, estamos en la puerta de, de la sala acá. Sí, sí, estoy, estoy, estamos haciendo con el kinesiólogo todo lo que se puede, lo que está al alcance para, para poder de vuelta, aunque sea, poner el. Para i e p que me d e j e jugar 10-15 minutitos de vuelta, que con eso yo, la verdad, que estoy satisfecho porque esto es una final, ¿no? Y, y perdértela eh, eh, da mucha impotencia, ¿no? p e r d e r t e l a en el sentido de no poder disfrutarla porque hiciste un trabajo durante 10 meses,、eh, te esforzaste, pasaste buenos momentos, malos momentos, y, y llegar y no poder estar, la verdad, que.、Eh, Y mucho, ¿no? Entonces, bueno, yo solo le pido eso al pie que me dé 10-15 minutos para, para seguir disfrutando más que nada. Bueno, el otro día fue: ¿debutaste en tu séptima final de Liga Nacional? ¿No es poca cosa? No, no, la verdad que no es poca cosa. Eso, obviamente, a mí、eh, y más a esta edad, ¿no? Me, me pone muy, muy contento, muy orgulloso. Y、okay. como te decía, ¿no? Por eso quiero disfrutarla.、Eh, no se da todos los días, hay que, hay que hacer mucho para, para poder llegar y más en una liga con muchos equipos y, y tan pareja como esta. Así que nada,、eh, contento. Y bueno, estoy 3 a 3. Ojalá y, y la balanza se decline para, para, para el lado mío. ¿no? Bueno, el otro día dijeron presente en, en lo que es la final y pusieron a San Lorenzo en una situación no tan cómoda, ¿no? Ya no, ya ¿no? ya no es la serie que arrancó en Buenos Aires. Sí, sin duda. Sin duda que nosotros sabíamos de que cuando volviéramos a casa, nosotros íbamos a s e r y estuviéramos completos, ¿no? Íbamos a volver a hacer el regata que, que nos condujo hasta, que nos trajo hasta, hasta esta instancia. Eh, en casa, nosotros nos sentimos muy, muy cómodos.、Eh, la gente, obviamente, nos apoya con,、eh, constantemente. Está con, está con el equipo. Y, y nosotros, bueno, estando todos, volvemos, sabemos que, que tenemos mucho potencial. Sabemos que, que el equipo en lo anímico y en lo basquetbolístico、eh, es otro. Y bueno, y quedó demostrado, ¿no? Donde、eh, ganamos, ganamos bien,、eh, haciendo un grandísimo trabajo, no dejando a San Lorenzo. sentirse c ó m o dentro o d de la cancha y, y nada,、eh, eso obviamente a nosotros no, nos fortalece aún más,、eh, era lo que sabíamos, ¿no? De que,、eh, que, que estando completo le íbamos a poder、eh, pelear a San Lorenzo de igual a igual y, y ¿por qué no ganarlo? Y bueno, lo hemos demostrado y bueno, hoy seguramente va a ser un partido completamente, completamente distinto, pero nosotros ya hemos demostrado de que. que Que no va a ser como, como, como fue en San, en San Lorenzo. Sí, no, y además con una serie que se picó, ¿no?、Eh, fuera de la cancha también, que tuvo varios roces, que tuvo este, acusaciones, que tuvo peleas por partido y que me parece que, que también eso、eh, influye, a veces en forma hasta positiva para un grupo que se siente tocado, como puede ser r e g a t a n o Bueno,、eh, l o s finales, en las finales t o d o s l a queremos ganar y obviamente la adrenalina está a full, las pulsaciones,、eh, a veces suceden discusiones suceden、eh, empujones típicos nomás de, de, de, de una final ¿no? eh, pero después no, no, no tiene que pasar más más más más de eso、eh, esta noche nosotros tenemos que, que salir a la cancha los dos equipos brindar un, un lindo espectáculo para la gente、eh, demostrar de que que lo b s q u e no es violencia no y, y, y nada que todo que todo salga bien Bueno, ¿y ¿en qué van a ajustar? De lo poquito que p u d i e r o n haber hecho mal el partido número 3, ¿en qué van a ajustar? Bueno, tenemos que seguir ajustando lo, los tiros donde ellos se sienten más cómodos, tratar de, de, de, de sacárselos,、eh, en los rompimientos, en, en el picanrol, k、eh, d sobre todo cuando juega el penca,、eh, con, con los, in, los internos, ¿no? ahí es donde a veces nos meten rotaciones y ellos consiguen tiros cómodos de afuera.、Eh, y bueno, y en, en, y en ofensiva nosotros seguir. tratar de repetir la, la, la,、eh, la ofensiva que, que, que, y la eficacia que mantuvimos en, en el primer partido y seguir siendo auténtico. Bueno,、eh, de entrada como el otro día, o vas a probar todavía en la entrada en calor. No, no,、eh, vamos a esperar hasta lo último, voy a probar hasta lo último,、eh, donde vea que, que, que el dolor se aguanta y me permita jugar, vamos, vamos a estar. Dale, gracias. Muchas gracias a vos. Ahí está, Pablo Quintero, ¿eh? que se quiso quedar con nosotros de entrada. ¿eh? Me dijo, espérame que casi te hacemos una nota. Chao, chao, chao, chao, Pablo, chao. Bueno, este, ya está practicando San Lorenzo, ya lo hizo regatas. Este, ahí están Diego Badel,、eh, Gaby Picato y, y Pablo Quintero、eh, en un costado de, del pasillo. Este, en una mañana, repito, preciosa, dos días espectaculares en Corrientes.